...y tendremos cielos poco nubosos en el día de hoy... ...es lunes 28 de febrero, es el Día de Andalucía... ...y el alcalde asistió a la gala de ayer en el Gran Teatro... ...para agradecer el trabajo a la Casa de Andalucía... ...por posibilitar que la cultura andaluza conviva con la nuestra... ...y exista ese mestizaje de tradiciones desde hace más de 70 años... ...además felicitó a todos los artistas que actuaron en ese festival que se desarrolló con el lema Andaluces bajo las palmeras. Carlos González mostró la solidaridad y el apoyo de Elche al pueblo ucraniano que está pues sufriendo la tragedia de la guerra y además dedicó el himno de Andalucía a ese pueblo ucraniano porque se habla de paz y libertad. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir di <speaking> erra <in Spanish> Con el himno damos las felicidades a todos esos andaluces de origen y de adopción que están en Elche y hoy, 28 de febrero, en ese Día de Andalucía, les vamos a informar del Pleno Ordinario que por fin vuelve al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche, comenzará... ...a las 9 de la mañana... ...también de esas concentraciones que contra la guerra... ...siguen produciéndose cada día en la Plaza de Valls... ...de las fiestas de carnavales... ...que llenaron este fin de semana las calles de alegría y color... ...después de dos años sin ellas... ...del Día de Andalucía con una entrevista... ...a una de sus organizadoras, Carmen López... ...también del Día de las Enfermedades Raras... ...que se celebra hoy o de ese acto de proclamación de María Ángeles Sánchez como hija predilecta de la ciudad, cuyos méritos y vida fueron presentados por el historiador Miguel Orts y el periodista Gaspar Maciá. Y por último también abordaremos en la tertulia deportiva de hoy la derrota del Elche Club de Fútbol y otros éxitos para el deporte ilicitano, ya que tenemos una buena noticia que darles. El atleta Pedro Esteso se ha proclamado subcampeón en Portugal. En Tele-Elx Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Like lover, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 7 de la mañana y comenzamos. Las concentraciones por la paz y para pedir ayuda para poner fin a la invasión rusia en Ucrania han continuado en Elche desde el pasado jueves. A lo largo del fin de semana, en algunas competiciones deportivas, también se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de esta guerra de Ucrania, como en el trofeo de natación Pascual Román y en otras celebraciones sociales, como en el Festival de Andaluz. Y el alcalde anunció que van a pedir al Gobierno de España ya la Generalitat pues eh poder rescatar a los ucranianos que están escapando del sufrimiento y dolor de la guerra y se ha mostrado al Ayuntamiento de Elche como colaborador de cualquier acción humanitaria que se vaya a emprender. Carlos González ha mostrado, por tanto, la solidaridad y el apoyo del pueblo ilícitano para los casi 300 para las casi 300 personas de origen ucraniano que en estos momentos tan dramáticos están pasándolo en nuestra ciudad. Escuchamos al alcalde Carlos González. Manifestando nuestra máxima voluntad de colaboración en cualquier tipo de acción humanitaria dirigida a los ciudadanos de Ucrania que se ven abocados a abandonar su país. Por lo tanto, pondremos a su disposición todos los medios a nuestro alcance para atenuar las terribles consecuencias que la guerra está teniendo ya para la población civil, porque Elche es una ciudad solidaria y acogedora, lo ha sido siempre y ante estas dramáticas circunstancias lo va a volver a ser. Y desde luego también quiero transmitir todo el apoyo, el afecto y la solidaridad a las casi 300 personas de origen ucraniano que viven en Elche, que viven en nuestra ciudad y que están pasando por momentos muy duros pensando en las circunstancias que están padeciendo sus familias, sus amigos, en definitiva, sus seres queridos. Y en el día que se ha cerrado el espacio aéreo para todas las compañías rusas, eh, aquí en Europa, en Eiche, en la estación de Matola, comienza a funcionar ese tercer tren desde hoy lunes con el fin de aumentar de forma progresiva las frecuencias de esta línea de alta velocidad que se inauguró el pasado año y que aún, aún está por consolidar. Además, lo hemos dicho, se celebra a las 9, se va a celebrar el Pleno Ordinario de Febrero, vuelve al Ayuntamiento y se esperan varias declaraciones institucionales. La más destacada y urgente, la de exigir a la consellera Mónica Oltra que restinda el contrato con la empresa adjudicataria de la Residencia de Mayores de Alcabix para poner fin a las deficiencias denunciadas desde hace años. Pero desde la Asociación de Familiares... Les queda ya pocas esperanzas de que se avance en este asunto tantas veces y durante tanto tiempo reclamado. Esther Pascual de Recova nos avanzó el pasado viernes en este mismo programa que también van a exigir la apertura de comisiones de investigación en el Parlamento Valenciano, en Les Corts, pero también en el Ayuntamiento de Ilche para poder depurar responsabilidades por las muertes sufridas durante la pandemia. Escuchamos a Esther Pascual. Gracias. Por, ...por el informe del síndico y por todos los indicios que tenemos... ...que también debería hacerse en ...entonces pedimos la reversión, pedimos esta comisión de investigación... ...y también pedimos que generalizar de una vez... ...proporcionen el material que falta... ...porque es que esa residencia está muy vieja... ...Rosmaria es que está muy mal. Y continuamos, si otra declaración también tiene que ver con la lucha feminista... ...veremos si finalmente hay unanimidad... ...pero Vox siempre se desmarca por no creer en eso de las asociaciones... ...ni en el feminismo... Y también les comentamos que la protección del edificio de las Clarisas podría ser debatida en Les Corcs Valencianes. El portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, se reunió el pasado viernes con diputados populares para trabajar en una serie de iniciativas parlamentarias con las que preservar la integridad del antiguo convento y promover la declaración como bien de interés cultural para evitar que se construya el hotel. Vamos a escuchar ahora a Pablo Ruz. Pues seguimos con este objetivo de preservar el patrimonio histórico público de todos los ilicitanos, hoy las Cortes, querido Luis, agradecidos porque vosotros vais a llevar una iniciativa precisamente haciendo lo que el señor González no hace en el preservar el convento de las Clarisas y hacerlo para que el Consejo Incue el expediente de ampliación vique este edificio esta es la forma de preservar, de conservar, de divulgar y de mantener lo público en cuanto al patrimonio cultural se refiere y nosotros hoy aquí con nosotros de vuestra mano y con vuestra mano lo queremos lo queremos hacer y decir a ti. Y continuamos con más. Asuntos, hoy se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras y el Departamento de Salud del Hospital General se ha volcado celebrando pues en diversas actividades desde hace varias semanas actividades que tienen como objeti objetivo divulgar eh, las enfermedades minoritarias de mayor incidencia en Elche, de ahí que se hayan hecho vídeos y conferencias sobre la enfermedad de Fabry, Duchen o la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Pero para hablar de esas actividades y de la visibilidad que se le quiere dar hoy a las enfermedades raras, contamos con eh, la crónica de nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días, Yanire, cuéntanos. Muy buenos días, Ros. ¿Qué tal? Comenzamos nueva semana con energía, como de costumbre. Y exacto, hoy es lunes 28, se celebra el Día de las Enfermedades Raras, con el objetivo de seguir creando conciencia y ayudar así a las personas que padecen estas enfermedades. Voy a hablar de la entidad Sense Barreres, en castellano sin barreras, que para quien no la conozca es una asociación que nació en el año 1996 en Petrer y pues que se ha ido adaptando a las necesidades de su población. Y a día de hoy, esta entidad, además de atender a personas de Petrer y comarca, se ha ido expandiendo hasta establecer su área de influencia aquí en Elche, puesto que a pesar del gran número de habitantes que somos, pues había una carencia de atención a personas con ese tipo de enfermedades. Por lo tanto, durante estos días las asociaciones del taxi en Elche, que son Radio Taxi y Servitaxi, se han sumado a la causa colaborando con esta entidad y ayudando a visibilizar este día colgando unos carteles representativos. Desde el Ayuntamiento, la Concejalía de Movilidad ha mostrado también el apoyo a esta iniciativa y, como no, ross por supuesto, desde esta casa nos sumamos también a dar voz a este día tan importante para todas esas familias y personas que padecen estas enfermedades y por las que hay que apostar para seguir destinando recursos a su investigación. Pues muchas gracias, Janire, por contarnos eh, de qué forma las asociaciones participan en este día y nosotros continuamos con esa atención sanitaria que se ofrecen a los pacientes porque la consulta de enfermedades raras de medicina interna del Hospital General de Elche atiende a más de 4.000 visitas desde su puesta en marcha, su responsable, la jefa de medicina interna del Hospital General, Antonia Mora, nos habló ya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 Y más asuntos. Este fin de semana se celebró en IFA una nueva edición de la Feria de la Belleza y Salón de Peluquería, GESAL Estétic. La inauguró el Conseller de Economía Sostenible y sus organizadores acordaron otorgar el Premio Imagen 2022 a la chef felicitana Susi Díaz en reconocimiento a toda su trayectoria profesional. Al mismo tiempo también se celebró la Feria de Eco Alicante, destinada a los productores y al comercio local, al comercio justo y a la agricultura ecológica. Y en la crónica de sucesos les contamos que la Policía Nacional detuvo en el aeropuerto de Ilcha un prófugo de la justicia internacional. Se trata de un hombre iraní de 41 años reclamado por la justicia de su país por delitos de cohecho y estafa. El fugitivo fue descubierto en un filtro de identificación a los pasajeros en un vuelo procedente de Reino Unido. Y el viernes por la noche en el Salón de Plenos fue proclamada hija predilecta de la ciudad, la primera mujer en obtener este reconocimiento, la periodista, fotógrafa, escritora e investigadora María Ángeles Sánchez, que con más de 80 desde 50 años de carrera profesional se ha convertido ya en un referente sobre las fiestas populares de España y en una destacada embajadora cultural espera a su obra a la ciudad y el alcalde anunció que seguirán más homenajes para agradecerle todo el esfuerzo y trabajo para divulgar nuestras señas de identidad en los principales medios nacionales de comunicación e internacionales por ello María Ángeles Sánchez Tendrá una calle o plaza, su nombre, en Elche, a propuesta de la Asociación de Informadores de Elche. Y también contará con el aula María Ángeles Sánchez en el campus de la universidad, en el edificio donde se imparten las clases de periodismo, según anunció Miguel Ors, el director de la Cátedra Pedro Ibarra, quien fue el encargado, junto a Gaspar Macía, de presentar los méritos y la vida de la primera mujer, hija predilecta de Elche, María Ángeles Sánchez, quien recibió... ...numerosas muestras de cariño y admiración... ...por su trabajo premiado en muchas ocasiones... ...y elogiado por diversas personalidades... ...del mundo, de la cultura, el periodismo y el turismo... ...en este país y en parte del extranjero... ...un acto que además retransmitió en directo tele -H. Y les recordamos algunos de los asuntos... ...también más destacados abordados... ...en la Junta de Gobierno del pasado viernes... ...pero eso lo hace nuestra compañera... Marga García, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Marga. Buenos días, Ros. Los trabajos para reparar los socavones que provocaron la dana de 2019 en la calle y el entorno de Mohamed Al-Safra ya han finalizado. Esta vía próximo a los antiguos juzgados y a la Universidad Ceu Cardenal Herrera. Ha estado dos años cortada por el socavón que dejaron las fuertes lluvias. Las obras han permitido... Estabilizar la ladera del río y el entorno acabando con los socavones y dotándolo de mayor contención y estabilidad. Ahora los vecinos cuentan con plataformas únicas, mayor accesibilidad y se ha repoblado el cauce del Vinalopó. La contención de la ladera para evitar corrimientos de tierra se ha llevado a cabo con 1,2 toneladas de plásticos reciclados. Esta actuación ha tenido un coste total de 257.000 euros. El 54%, unos 137.000, han sido subvencionados por parte de la Generalitat Valenciana. Y Héctor 10 lo explicaba, explicaba esos trabajos eh, que se han llevado a cabo. Finalmente, lo que tiene que ver con la laeda del río y con eh, la estabilización del talud a través de una serie de aviones prefabricados que lo que hacen Eh, más allá de dar un aspecto eh, moderno a la zona, lo que hacen es contener la ladera para que no haya ningún tipo de corrimiento de tierra. Finalmente, esta actuación se ha rematado con un banco corrido de más de 50 metros de largo que eh, ha supuesto el emplear 1,2 toneladas de eh, plásticos reciclados y que se ha hecho a propuesta de la Concejalía de Bienestar Social con el Centro Especial de Empleo Integrados. Un centro especial de empleo que da una oportunidad laboral a docenas de personas con discapacidad. Y en el capítulo de fiestas les contamos cómo las calles se llenaron de color y alegría este fin de semana con motivo de los carnavales se pudieron recuperar al estar remitiendo el número de contagios por coronavirus. La ciudad... ...va recuperando la normalidad... ...además el Ayuntamiento y la Asociación de Moros y Cristianos de Ilche... ...la concejal de fiestas y su presidente... ...Mariola Galeana y Julián Fernández... ...participaron este fin de semana en la reunión de la UNDEF... ...celebrada en el Salón de Plenos de la ciudad murciana de los Alcázares... ...allí la concejal y el presidente de la asociación... ...presentaron la candidatura de Ilche... ...además con éxito para celebrar en febrero del próximo año... ...esta asamblea anual de la Unión Nacional de Entidades Pesteras de Moros y Cristianos, algo que se ha conseguido y, por tanto, Elche será sede para debatir en 2023 el futuro de estas fiestas. Así lo contaba Mariola Galeana tras la reunión. Con esta presentación nos venimos muy contentos ya que hemos logrado que la ciudad de Elche albergue este próximo 2023 este Encuentro Nacional de Moros y Cristianos lo que nos va a permitir poner el nombre de Elche a nivel nacional y favorecer el tejido económico de nuestra ciudad a través de las cientos de personas que visitarán en esas fechas nuestra ciudad. 20 minutos pasan de las 7 de la mañana y enseguida volvemos con las crónicas deportivas y también la previsión del tiempo.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 El deporte ilicitano vuelve a estar de enhorabuena. El atleta ilicitano Pedro Esteso se proclamó subcampeón de Europa en Portugal en el campeonato máster para mayores de 45 años. Fue en la prueba de 1500. Además, José Antonio González, nuestro compañero, nos cuenta los resultados del visitelche.com en balonmano y del Clínica Blasco Juventud de Elche en fútbol sala. También ese minuto de silencio que se guardó en el trofeo de Nacional de Natación Pascual Román de Ilche por las víctimas de la guerra de Ucrania. José Antonio, muy buenos días. Hola Ross, muy buenos días. El pasado fin de semana el atleta Pedro Esteso volvía a subirse al podio, esta vez en Braga, Portugal, donde se celebró el Campeonato de Europa Master de Atletismo para mayores de 45 años en pista cubierta. El ilicitano terminó segundo en la prueba de 1500 con un tiempo de 4 minutos y 15 segundos, un Pedro Esteso que estuvo arropado por su alma gemela, su hermano Juan Carlos, que no pudo participar porque sigue recuperándose de una lesión de rodilla así de contento estaba pedro tras colgarse la medalla de plata la carrera la verdad es que fue muy emocionante muy feliz al, al conseguir la, la plata que ya es eh, la cuarta medalla en este tipo de campeonatos y seguimos la racha de bueno pues seguir estando al frente de, de, de los podios internacionales ya conseguimos medalla en m35 en campeonato de europa pista cubierta luego en m40 también que fueron en san sebastián y en madrid y ahora en m45 o sea que muy feliz por seguir sintiéndonos competitivos. Por otro lado, destacar que los marcadores en el polideportivo nos han dejado malos resultados. En Balomano, en la Liga Guerreras Iberdrola, el club Balomano Elche, visitoelche.com, perdió el sábado en Galicia, ante el Atlético Guardés por 25-21. Por cierto, la entidad de Carrús anunció la semana pasada la renovación del técnico oriolano Joaquín Rocamora, que seguirá al frente del primer equipo femenino. Y en la primera división de fútbol sala derrota también para el Clínica Blasco, Joventus, de Elche, que perdió por 9-2 en la pista del Leganés. Las blanquiverdes siguen colistas. Y un último apunte, el pasado fin de semana se celebró el trofeo Pascual Román de Natación, organizado por el Elche Club Natación. Una edición que ha estado muy marcada por la guerra entre Rusia y Ucrania. La competición se llevó a cabo con la ausencia de los nadadores ucranianos. En la piscina de la Esperanzarán, la organización rindió homenaje a las víctimas y se guardó un minuto de silencio. Desde la organización el Pascual Román queremos lamentar profundamente y solidarizarnos con la nación ucraniana en estos momentos tan difíciles y complicados que están viviendo. Lamentamos la ausencia de los lavadores que hoy deberían estancar los ocho a El deporte ilicitano se suma también al no a la guerra. Hasta luego, Ross. Gracias, José Antonio, por acercarnos esta crónica, este resumen del deporte ilicitano que está, por supuesto, contra la guerra. Y también los malos resultados eh, persiguieron esta semana al Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol cayó con estrépito en casa del colista frente al Levante... ...que completa su semana fantástica tras ganarle al Elche Atlético de Madrid y empatar en vigo y agarrarse a la posibilidad de quedarse a solo seis puntos de la salvación cuando hace una semana estaba a 14. Los ilicitanos no tuvieron fortuna. En el primer arranque de partido a los 15 segundos pudieron adelantarse en el marcador con una jugada de Lucas Bollé. Francisco volvió a apostar por tres delanteros para buscar la victoria Pero la cosa salió rana cuando el partido estaba controlado en el minuto 37. Un grave error de Johan Mojica supuso el gol del comandante Morales. En el descanso se llegó con 1-0. En el segundo tiempo los ilicitanos lo intentaron, pero de nuevo otro error defensivo supuso el gol de Jorge de Frutos. A ello había que añadir la expulsión de Gerard Gumbau que dejó al equipo con un hombre menos y no podrá jugar frente al Fútbol Club Barcelona. En el último minuto llegaría el gol de Melero para rematar una desastrosa tarde o noche de los blanquiverdes. Sin embargo, la jornada hasta el momento, queda un partido, eso sí, clave, eh, está siendo positiva para los intereses del Elche porque todos los rivales han perdido o no han conseguido ganar. Sigue manteniendo la decimotercera posición, eh, con lo que, el, eh, a pesar del empate del Getafe contra el Alavés, el Elche solo de momento ve recortado en un punto su distancia con el descenso. Ahora es de 8, pero todo dependerá de lo que pase esta noche en el partido Granada-Cádiz. Si el Cádiz pierde, el Elche seguirá a 8 puntos. Si el Cádiz gana, recortaría su ventaja a 6. Evidentemente, lo interesante es que los gaditanos no sumen ningún punto esta noche en el campo del Granada. Hasta luego.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 Malvan día. después de un fin de semana marcado por la inestabilidad atmosférica con tiempo invernal y algunas precipitaciones débiles y muy localizadas comenzamos una semana en la que tendremos más ambiente soleado aunque en el último tramo volverá de nuevo la lluvia de momento durante esta madrugada hemos tenido cielos bastante nubosos temperaturas homogéneas en el territorio, aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en la estación meteorológica de Telaels, en torno a los 10 grados, en buena parte del territorio, las temperaturas no han bajado de los 7 u 8 grados. Para esta mañana, a primeras horas, abundante nubosidad. Conforme vaya avanzando la mañana, apertura algunos claros. Por la tarde, intervalos puntuales de nubosidad de tipo bajo con tendencia cielos poco nubosos o despejados, el viento flojo de nordeste por la mañana y de sureste por la tarde y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas eh, que aquí en la ciudad van a rondar los 15 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 16-17 grados mañana martes se imponen las altas presiones con cielos despejados viento flojo de sureste por la tarde temperaturas en ascenso máximas en torno a los 10 17 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 9 grados el miércoles alternancia de nubes y claros jueves abundante nubosidad se podría escapar alguna gota viernes a primeras horas algunas precipitaciones descenso de las temperaturas para el último tramo de la semana con valores en torno a los 15 grados.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 lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. standing sometime strong winds of promise that will pour away the doubt and fear if I can dream of a warmer sun where home keeps shining on hers has got to come so hard out there in the dark. Glorieta, con Rosmar Alonso. Lo hemos contado, en Elche la Casa Andaluza lleva celebrando el Día de Andalucía desde hace más de una semana con numerosas actividades como exposiciones, talleres y actuaciones. Ayer domingo se llevó a cabo en el Gran Teatro ese Festival de Andaluces Bajo Palmeras y hoy hablamos a continuación con la responsable de protocolo de la Casa de Andalucía, Carmen López, para conocer cómo están los ánimos de los andaluces y cómo van a terminar celebrando en el día de hoy, 28 de febrero, el Día de Andalucía. Hablamos a continuación con la responsable de protocolo de la Casa Andalucía, ella es Carmen López, porque hoy, 28 de febrero, se celebra el Día de la Comunidad Andaluza y queremos saber de qué forma se está celebrando esta importante fecha. Muy buenos días, Carmen. Buenos días. Bien. Bueno, pues llevamos toda la semana con muchas actividades, pero hoy precisamente, el día 28... Eh, a las 9 de la mañana eh, se tiran los cohetes en la puerta de la sede y luego tenemos a las 8 la traca, recibiremos a las autoridades, también haremos la renovación de cargos y habrá cante y baile. Eh, y ya terminaremos con el ritmo de Andalucía y un castillo de fogos artificiales. Y, y ayer domingo eh, tuvimos una gala en el Gran Teatro. Celebramos el día de Andalucía con 15 actuaciones, la presencia de autoridades y, bueno, entrada libre para todo el mundo. ¿Cuál está siendo la respuesta? ¿Cuál es la vida de la Casa de Andalucía? Eh, sigue ¿Siguen los andaluces afincados en Elche eh, yendo a la Casa de Andalucía y apostando por las actividades, por recuperar todas las tradiciones? Porque hay muchos ya que... que ...quizá hayan olvidado sus raíces... ...del tiempo que pues, llevan... ...ya afincados en Elche... Sí. ...pues la verdad es que las raíces no se olvidan... ...lo que pasa que... M, ...ha hecho mucho daño el, el COVID este... ...entonces estamos ahora empezando de nuevo... ...eso sí, con muchas ganas... ...y con mucha alegría... Eh, ...se ha visto en todas las actividades... ...supongo que ha sido una buena respuesta... ...no, no solo os habéis conformado sí. con un festival... ...sino en el Gran no, Teatro... ...sino que también no, habéis tenido... El... ¿Qué, ...¿qué más? Empezamos... Pues empezamos el día 20, el domingo pasado se empezó, mmm, que fuimos a Alicante a las, y en eh, FECUA se hizo, bueno, participaron todas las casas con los coros y estuvo muy bien. Luego eh, el día 21 se hizo en la sede, hicimos una exposición de puertas abiertas con todos los trajes antiguos, mantones y también por la tarde hicimos un taller de flamenco, un partido por nuestra profesora eh Anavelen. El día 22 también en Anavelen hicimos por la tarde un taller de sevillanas, en las que vinieron los alumnos que ya tiene y luego mucha más gente que vino para conocerlo y bueno, participó en el taller y vamos bastante interesados La sede sigue sí, estando ya. y bueno, sí, la y es sí. en la calle Inca. Es en el polígono de Carrús. Sí, eh, has dicho que has comentado que eran muchos talleres, pero los, sí, todos que... los días actividades Todos los días hemos tenido talleres, incluso el día 23 hubieron clases de cante por la profesora Yolanda, hubo también un taller de clases de guitarra, todo eso gratuito, el coro de grama seca también actuó. Luego, bueno, te voy a ir repasando, el día 24 no, eh, a no. las... No hace Dime. falta, supongo, eh, no, con lo sí, que me has dicho. Sí, la verdad dicho... es que este año han habido muchas actividades, todos los qué? días, eh, todos Porque los lo, días. tú lo has dicho, eh, había muchas ganas. ¿Esto significa que el 28 de febrero no terminan las celebraciones? que heréis también feria de, de abril? ¿Habrá feria Hoy? de abril en el no, Chile? No, no, hay feria de abril en el Chile. No es que habrá, hay, y todos muy contentos y con muchas ganas. Eso sí que lo he notado en la gente. ¿Dónde? Mucha participación y muchas ganas que tenemos todos. ¿Y dónde? ¿Lo tenéis ya preparado, la Feria de Abril? Está, sí, está casi, pero bueno, todavía faltan algunos detalles que ultimar. ¿Habrá más casetas? Sí. ¿Pensáis que sí, puede no, haber más sí, casetas? Es. Sí, van a haber más casetas, eso es lo que está ahora tramitando. ¿Y, vamos, ¿Y, feri ¿Y Feria de Atracciones? Sí, sí ¿Y habrá Feria de Atracciones, luego tenemos el Rocío también, para el Pantano, o sea, también estaba el Rocío, aquí es. ...y si no pasa nada volveremos a como años años uh -huh. ...a celebrarlo con mucha alegría... ...yo creo que más alegría después de dos años sin celebrar nada. Sí, lo necesitamos... ...y que iba a decirte, la feria de abril... Eh, ...volverá al recinto de Candalix... ...junto al sí. paseo de la estación, ¿no? Sí. No está todavía muy claro si será allí o será en el de la universidad... ...todo depende de las casetas, ¿eh? De bien. la cantidad de casetas que haya... ...pero bueno, como siempre se esto viene el recinto de la universidad... Uh -huh. ...o viene lo de Candalix... Pues Pero eso todavía quedan algunos pequeños detalles que confirmar, por eso tampoco te lo puedo decir. Bueno, Carmen López, solo queda que nos digas que es el 28 de febrero, porque el día de la comunidad andaluza, un 28 de febrero, ¿qué significa para vosotros los andaluces este día? Pues el día 28 de febrero siempre está celebrado el Día de Andalucía, que es el día de Andalucía en realidad. Y entonces, pues todo el mundo lo acogemos con con muchas ganas y mucho ímpetu. ...y nuestra casa siempre suele estar llena... Eh, ...de hecho también el día 27... Eh, ...el Gran Teatro no queda ni... ...a mala pena nos quedan entradas... ...arriba en el paraíso... ...está todo, todo completo... ...hasta o que ahí nos está demostrando la gente... ...las ganas que tenemos... ...de volver a vivir la fiesta... ...y nosotros de verla y disfrutar con ustedes... Muchísimas gracias, gracias, Carmen López, gracias y a ti. felicidades a todos los andaluces, que nos consta que la comunidad es bastante amplia aquí en Elche, ¿no? Pues sí, bastante. Pues por Muchas eso gracias. tienen garantizado el futuro en la Casa de Andalucía. Gracias, Carmen. De momento sí, gracias. A ti. Además, hasta el 14 de marzo... Podemos ver en la Calahorra esa exposición fusión de ilícitanos andaluces regalando amor de la pintora Fernanda Salmerón, que mezcla el carácter colorido de su tierra natal y el patrimonio de Elche, la ciudad que en la que ha pasado la mayor parte de su vida. la expo Esta exposición es benéfica y todo lo que se recaude se va a destinar a la ONG Regalos de Amor, según señaló la propia autora. De compartir lo que siento o lo que me sale, ¿no?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 was running blind like silver lining lover. Son las 7 y 41 minutos de la mañana. Desde las 7 en punto de la mañana les hemos contado las noticias que pasan por la celebración del Día de Andalucía. Hoy mismo se pondrá fin a una serie de actividades. Acabamos de escuchar a una de las responsables de la Casa de Andalucía, ...pues contándonos todos los talleres, actuaciones, exposiciones y festivales... ...que hemos tenido y hoy en la sede de la, de esta entidad festera... ...pues se llevará a cabo la culminación con las intervenciones... ...de los principales protagonistas de las actividades conmemorativas... con eh, ...por motivo del Día de Andalucía. También les hemos contado que el Pleno Ordinario de este mes, febrero... Pues vuelve al Salón de Plenos del Ayuntamiento de forma presencial, ya se podrá seguir en esa sala donde también el pasado viernes por la noche se llevó a cabo la proclamación del nombramiento de la fotógrafa, periodista, escritora e investigadora María Ángeles Sánchez como hija predilecta de la ciudad convirtiéndose en la primera mujer. Una distinción bien merecida después de oír tanto a Gaspar Maciá como a Miguel Ors hablando de la vida y de los méritos profesionales de María Ángeles Sánchez, que se ha convertido en la principal embajadora cultural de este país por el inmenso legado de sus 52 años de trabajo que ha conseguido atesorar fotografías e investigaciones de las fiestas populares ...de más de 3.000 pueblos españoles... ...con el Misteri como eh, plato principal. También les hemos informado de las fiestas de los carnavales... ...y de cómo la concejal de fiestas... ...y el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos... Eh, ...consiguieron que la candidatura de Ilche... ...se tenga en cuenta en la UNED... ...en la Unión Nacional de Asambleas... ...de todas las asociaciones de moros y cristianos de este país... ...para celebrar esa Asamblea Anual de 2023 aquí en elche además hemos recordado las actividades eh, que se han llevado a cabo y que se están llevando a cabo en el día de hoy para visibilizar las enfermedades raras en el departamento de salud del hospital general desde hace años funciona una unidad de consultas raras que ha, que ha atendido ya a más de 4.000 visitas y este año en, ...con motivo de este Día Internacional... ...las enfermedades que más se han visibilizado... ...son las de Duchenne, las de Fabry y la ELA... ...la esclerosis lateral amiotrófica... ...también les hemos recordado que hoy lunes... ...se incorpora ese tercer tren en la línea de alta velocidad... ...en la estación de Matola... ...y de las concentraciones por la paz y contra la guerra que se están eh, llevando a cabo, sobre todo en la Plaza de Baix, durante todos los días un eh, grupo cada vez eh, más nutrido de personas, se reúnen en la Plaza de Baix para apoyar a las víctimas de esta tragedia humana que está preocupando y mucho a todo el mundo por eh, lo que Vladimir Putin pues está llevando a cabo, una auténtica tragedia y drama de vidas humanas. ...y también de crisis económica. El alcalde Carlos González ayer mismo mostró su solidaridad... ...la de todo el pueblo de Elche y el apoyo a las 300 personas... ...de origen ucraniano que están en estos momentos en Elche. Además eh, se ha dirigido al gobierno de la nación... ...y al gobierno autonómico para... Pues, eh, colaborar en todas las acciones humanitarias... ...que se puedan llevar a cabo, a cabo en estos días... ...con el fin de ayudar al pueblo de Ucrania. Estas serán las declaraciones del alcalde ayer domingo. Manifestando nuestra máxima voluntad de colaboración... ...en cualquier tipo de acción humanitaria... ...dirigida a los ciudadanos de Ucrania... ...que se ven abocados a abandonar su país. Por lo tanto, pondremos a su disposición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 Éxitos, eso es lo que nos gusta escuchar en el atletismo. Hemos conseguido, tenemos ya un subcampeón europeo. Nos lo cuenta José Antonio. Muy buenos días.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 José Antonio, Pascual Román, queremos lamentar profundamente y solidarizarnos con la nación uclaína en estos momentos tan difíciles y complicados que están viviendo. Lamentamos la ausencia de los llamadores que hoy deberían descansar los otros. El deporte ilicitano se suma también al no a la guerra. Hasta luego, Ross Hasta luego, José Antonio. Gracias. Unos segundos y retomamos el relato deportivo.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 Reservas al 637-09-15-13 ¿Problemas de espalda?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 Cuando quedan nueve minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana, vamos a recordar la crónica de nuestro compañero Paco Gómez, con esa derrota del Elche, no pudo contra el Levante. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol cayó con estrépito en casa del colista frente al Levante, que completa su semana fantástica tras ganarle al Elche Atlético de Madrid.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 Hasta luego Paco y nosotros ahora cambiamos de sintonía y sepamos eh, hemos conocido cómo vamos a terminar el mes de febrero porque hoy hace más frío que días anteriores, pero sepamos por Vicente Bordonado cómo va a evolucionar el tiempo en esta primera semana del mes de marzo. El tiempo en Teleelche, Radio Marca con Vicente Bordonado.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 Quedan dos minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana y antes de volver a contar las noticias de esta jornada del 28 de febrero, día de la comunidad de Andalucía, vamos con la música de Estopa y Fito y los Citipaldis. La vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, Con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube Y una luna que se rompe Y un misterio que se esconde ¿Dónde lo... Pues con la camiseta de rock and roll de Cito y los titipaldis si estopa, comenzamos de nuevo cuando son las 8 en punto de la mañana y tenemos 10 grados con 3 de temperatura, comenzamos de nuevo el relato informativo contándoles que las concentraciones por la paz y contra la guerra, contra la invasión rusa en Ucrania, continúan en el Che desde el pasado jueves. A lo largo del fin de semana, en algunas competiciones deportivas se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de esta guerra de Ucrania, como en el trofeo de natación pascual román y en otras celebraciones sociales como en el festival andaluz y el alcalde pues se ha puesto a disposición ha puesto a la ciudad de elcha a disposición del gobierno de españa y del gobierno de la generalitat para colaborar con cualquier acción hum humanitaria que se vaya a emprender carlos gonzález ha mostrado así la solidaridad y el apoyo para las casi 300 personas de origen ucraniano que en estos momentos residen en nuestra ciudad Y que están pasando, evidentemente, en momentos de dolor y sufrimiento por los familiares que se han quedado o que continúan atrapados en Ucrania. Y en el día en que se ha cerrado el espacio aéreo para todas las compañías rusas en Europa, en eche en la estación de Matola, comienza a funcionar. Desde hoy, ese tercer tren con el fin de aumentar de forma progresiva las frecuencias de la línea de alta velocidad de Madrid con Madrid que se inauguró el pasado año y que aún está por consolidar. Y hoy además a las 9 se va a celebrar el pleno ordinario de febrero y se esperan varias declaraciones institucionales, la más destacada y urgente la de exigir a la consejera Mónica Oltra que rescinda el contrato con la empresa adjudicataria de residencias de mayores de Altavix para poner fin a las deficiencias denunciadas desde hace años, pero desde la Asociación de Familiares les quedan ya pocas esperanzas de que se avance en este asunto tantas veces y durante tanto tiempo reclamado Esther Pascual de Recoba Nos eh, comentaba el pasado viernes aquí en este mismo programa La Glorita que también van a exigir la apertura de comisiones de, investi de investigación tanto en el Parlamento Valenciano, en les SCORS, como en el Ayuntamiento de Ilche con el fin de depurar responsabilidades por eh, las muertes que se han sufrido durante la pandemia en esta, en estas residencias. La escuchamos. Por, por el informe del síndico y por todos los indicios que tenemos que también debería hacerse en elche Entonces pedimos la reversión, pedimos esta comisión de investigación y también pedimos que generalizar de una vez, proporciona el material que falta, porque es que esa residencia está muy vieja, Rosmarie, es que está muy mal. También se va a debatir en las Cortes Valencianas la protección del edificio de las Clarissas. El portavoz del pueblo popular del Partido Popular, Pablo Ruiz, se reunía la pasada semana con diputados para trabajar en una serie de iniciativas parlamentarias con las que preservar la integridad del antiguo convento Mercedario y promover así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 Preservar el convento de las Clarisas y hacerlo para que el Consejo Inco el expediente de ampliación vica este edificio. Esta es la forma de preservar, de conservar, de divulgar y de mantener lo público en cuanto al patrimonio cultural se refiere. Y nosotros hoy aquí, como vosotros, de vuestra mano y con vuestra mano lo queremos lo queremos hacer y decir al final. Y además hoy, 28 de febrero, se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras y el Departamento de Salud del Hospital General se ha volcado celebrando diversas actividades divulgativas de las enfermedades minoritarias de mayor incidencia aquí en Elche, como son la enfermedad de Fabri, duchen o la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Pero hay también otras asociaciones que también están colaborando con el fin de dar visibilidad en el día de hoy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 Pues muchas gracias, Yanire, por acercarnos el trabajo de todas eh, esas entidades eh, que apoyan a las familias eh, que padecen en alguno de, de sus miembros eh, una enfermedad rara. Uno de sus mayores logros fue conseguir hace pocos años eh, la consulta de enfermedades raras de medicina interna del Hospital General de Elche, que ya ha atendido a más de 4.000 visitas desde su puesta en marcha. Su responsable, la jefa de medicina interna,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 Entonces, pues con esto lo que queremos ver es que las enfermedades... Pues este fin de semana además se ha celebrado en IFA una nueva edición de la Feria de la Belleza y el Salón de Peluquería, Gesal Estétic. La inauguró el conseller de Economía Sostenible y sus organizadores acordaron otorgar el premio Imagen 2022 a la chef y licitana Susi Díaz en reconocimiento a toda su trayectoria profesional. También al mismo tiempo que Gesal Estétic se celebró, en IFA Ecoalicante una feria destinada a los productores y comercios locales de proximidad que apuesta por la ecología y también por el comercio justo. Y en la crónica de sucesos les contamos que la Policía Nacional detuvo en el aeropuerto de Ilche a un prófugo de la justicia internacional. Se trata de un hombre iraní de 41 años que estaba reclamado por la justicia de su país por delitos de cohecho y estafa. El fugitivo fue descubierto en un filtro de identificación de pasajeros en el vuelo procedente de Reino Unido.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 el esfuerzo y trabajo para divulgar nuestras señas de identidad en los principales medios nacionales e internacionales de comunicación. Por ello, María Ángeles Sánchez tendrá una calle o plaza a su nombre en Elche, a propuesta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 Muchas muestras de cariño y admiración del público que se congregó por su trabajo premiado en numerosas ocasiones y elogiado por diversas personalidades del mundo, de la cultura, el periodismo y el turismo del país y de parte del extranjero. Y recordamos ahora algunos de los asuntos más destacados abordados en la Junta de Gobierno del pasado viernes. Eso nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días.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 Bueno, estas declaraciones no correspondían a la Junta de Gobierno, sino a las obras que quieren llevar a cabo para pues eh, consolidar toda la ladera del río Vinalopo. Y en el capítulo de fiestas les contamos cómo las calles se llenaron de color y alegría este fin de semana con motivo de los carnavales. Se pudieron recuperar al estar remitiendo el número de contagios por coronavirus. La ciudad va recuperando así la normalidad. Además, el Ayuntamiento y la Asociación de Moros y Cristianos de Ilche participaron en la reunión de la hundez celebrada en el salón de plenos de la ciudad murciana de los alcázares allí la concejal de fiestas mario la y el presidente de la asociación de moros y cristianos Julián fernández presentaron la candidatura además con éxito de elche para celebrar en febrero del próximo año la asamblea anual de la unión nacional de entidades festeras de moros y cristianos algo que consiguieron y por tanto elche será sede para debatir en 2023 el futuro de estas fiestas escuchamos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 Son las 8 y cuarto de la mañana y es momento de asomarnos al mundo a través de la prensa nacional, los principales diarios destacados de este país. Una ventana que se abre a estas horas y que no es nada buena, porque todos los diarios nacionales si sí se han puesto de acuerdo, todos coinciden, ...en destacar la alarma nuclear de Vladimir Putin. Vamos a empezar con el diario El País... ...que trae en portada una imagen de la represión... ...que sufren los ciudadanos rusos... ...que se manifiestan en contra de la guerra. Bien pues, El País nos cuenta en titulares... Putin activa su fuerza nuclear ante el inicio de la negociación, momentos clave en el conflicto bélico que azota a Ucrania. Las tropas invasoras asedian la ciudad fronteriza de Kharkov. Casi 200 personas han muerto y más de 360.000 han salido ya del país. Vox se olvida de su tibieza anterior sobre el régimen ruso y pasa a la crítica. Y Zelensky acepta dialogar en territorio bielorruso de una salida a la guerra. En la portada, en la foto de portada, titula El País miles de voluntarios civiles se suman a las acciones de defensa universitarios convertidos en milicianos y la comisión también dice que europa enseña los dientes con más sanciones y con ayuda militar a kiev bruselas va a financiar por primera vez la compra de material bélico destinado al país agredido la comisión prepara medidas contra la crisis energética y un geo relata la evacuación de los españoles que se ha llevado a cabo en ucrania también en portada en el país ...hay un espacio para esa nueva victoria de Rafa Nadal... ...que eh, titulan como invicto en 2022... ...tres torneos, tres trofeos... ...buena noticia al menos... ...bien pues esto es lo que dice el país en portada... ...el ABC recoge lo mismo, la misma amenaza... ...Putin activa su fuerza nuclear para amenazar a Occidente... ...las delegaciones de Rusia y Ucrania se citan... ...para negociar en Gómel... ...una ciudad bielorrusa cercana... ...a la frontera de ambos países... ...y en portada... ...aparecen... ...unos milicianos prorrusos... ...hacen guardia frente a un, a un banco... ...en una de las ciudades de Ucrania invadidas... ...y Alemania da un giro a su política... ...destaca el ABC... ...que Alemania da un giro a, a su política de defensa... ...con un histórico aumento de la inversión militar suponemos que esto puede ser el principio de muchas de los países europeos que pueden aumentar la inversión militar y ucranianos que vuelven a casa para luchar debemos estar unidos en nuestra tierra bien pues esto es lo que dice el abc el mundo también eh, titula europa despierta y putin activa la amenaza nuclear esta ...este es el titular del diario El Mundo... ...Bruselas da luz verde por primera vez... ...a la compra de armas... ...cierra su espacio aéreo... ...y bloquea medios de comunicación también rusos... ...el Kremlin responde a las sanciones... ...y declara la alerta máxima de su arsenal atómico... ...el mayor del mundo... ...Felipe VI afirma que la, invas la invasión... ...es una amenaza para Europa y el orden mundial... ...y Sánchez llama a Zelensky al presidente ucraniano en el mundo también titula ucrania accede a negociar en plena batalla en kiev y jarkov las dos ciudades quizá más importantes de ese país y el último tren a polonia para salvar la vida parece que es la puerta de salida de, lo, de la población civil que se mantiene abierta es la de polonia y odessa símbolo de stalin en la diana de Putin el Mundo tiene tiene espacio para dedicarlo a la guerra del Partido Popular y saca en portada el documento que tumbó a Pablo Casado. publica El Mundo revela la nota que llegó a manos de Egea y Casado hace siete meses que detallaba la comisión cobrada por el hermano de Ayuso y les instaba a conseguir ilegalmente sus datos fiscales y además también dedica eh, que el coche eléctrico crea un excedente de entre 2.500 y 2.800 empleos en sea esta es la noticia que el mundo dedica en portada la amenaza nuclear de putin algunos flecos de la crisis del partido popular y eh, el trabajo que puede crear eh, el coche eléctrico en la compañía sea y la razón la Razón también coge en portada la amenaza nuclear de Putin. Coge en portada la fotografía de soldados muertos y tanques incendiados. También titula que el rey fue duro con Rusia. Ve inaceptable la invasión a Ucrania. Felipe VI participa en la cena inaugural del Mobile World Congress en Barcelona. También titula... Algo para la crisis del PP. Dice que Feijóo va a liderar a los populares ofreciendo pactos de Estado. Ayuso asumirá la presidencia del Partido Popular de Madrid antes del verano. Y el nuevo Marc Márquez igual de competitivo. Nadal campeón en Acapulco, el invicto en lo que va de año. Estos han sido los titulares de los primeros, de los destacados diarios nacionales que hemos repasado hoy. Y cuando son las 8 y 22 hacemos una breve pausa para la publicidad e inmediatamente regresamos con la crónica deportiva, las crónicas deportivas y también la previsión del tiempo.